Bueno, saludamos a esta hora de la mañanita, 8:32, y 32, a Ulises Chito Forte, de la Federación Agraria Argentina. Ulises, buen día, Mauro de Radio Kermés, ¿cómo va? Un gustazo, Mauro, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por atendernos, Me imagino que estarás levantado desde hace mucho tiempo, no sé. Sí, estamos como chaqueero en día de lluvia, ¿viste? contento. <risa> muy bien. Bueno, <risa> Pero que... bueno, ya estoy, estoy, este, hoy estoy, me encontré en Buenos Aires porque, bueno, tiene un par de reuniones acá. Bien. Pero sí, sí, la verdad, si sí, arrancamos temprano, siempre arrancamos temprano. Bueno, me parece muy bien. No, no sé por, si por, las por, reuniones por. tienen que ver con esta preocupación que está teniendo casi supuesto, todo el no campo historia, ¿no? con el tema de la aftosa y la brucelosis <risa> y esta idea de un poco liberar la posibilidad de vacunar cualquiera a cualquier momento y ya los privados se meten dentro de la vacunación en todo el país, algunos la festejan y desde el campo están haciendo alguna retranca, mira yo creo que se cuando se cuando se desregula por, por cuestiones económicas y no sanitarias cometemos los errores porque ya arrancamos con mal diagnóstico, se desregulan diciendo que nos vamos a ahorrar no sé cuántos dólares, qué sé yo, claro que tenemos que ahorrar, que no, ahorraste noventas cosas. Este, no, que ahorrar, eh, ahorrar riesgos sanitarios ¿no? este, entonces este, yo creo que corremos un serio riesgo de volver a 40 años atrás donde, este, no había, no, eh, a ver, ¿por, cómo, ¿por qué arrancaron los entes y por qué arrancaron las fundaciones? porque Senasa si no tenía capacidad técnica para hacer un, un verdadero control sanitario si se vacunaba el total del rodeo es imposible cuando se lanza tenía mucho más estructura que ahora. Ahora claro. que tiene mucho menos estructura... Mucho La recortaron por todos lados, claro. Claro, ahora que tiene mucho menos estructura, mucho menos es, es, es, es se le resulta imposible hacer un control sanitario y va a quedar como es a... Este, a la buena voluntad de Dios y a la buena voluntad de los productores si vacuna o no vacuna. Y vos sabés que como en todo gremio lo, lo sabemos de todos, ¿no? Uh -huh, claro. Sabemos lo sabemos los que vacunamos lo, y bueno, y, y, ante, y, y muchas veces este, se compraban las vacunas para regar el patio. Entonces yo creo que, yo creo que es un río, no digo que va a pasar, digo que es un serio río que estamos corriendo totalmente innecesario, ¿no? Claro. Que, Que, que, que, la, que la medida tiene que ser eh, este, eh, moderada, jornada, modernizada, y sí, claro, tiene, arrancó en los 90 esto. Claro. Este, por supuesto que hay que actualizarla, pero ¿cómo es? Este, que, que cualquiera... No, no, no, no, no, no, no, no, no, me cierra no, no, no, no, no, Y un retroceso muy grande que podemos correr. Ya sabemos lo que, este, lo que nos pasó cuando, cuando se dejó de vacunar, ¿no? Claro, y conociendo un poco también todo lo que ha pasado en estos dos años con este gobierno este, de la Libertad Avanza, y después de conocerse un montón de negociados que hay de aquí para allá, desde Libra, con Andis, con este, el recorte a jubilados, con el recorte al Garraham, con el recorte a las universidades, acá uno nos preguntamos también, eh, ¿dónde está el negocio de este cambio? si sí, es que ustedes saben, no no yo tanto no me da, <risa> puedo imaginar que este no no no acá acá este venimos de décadas de negociados, décadas de negociados de furio este de la corrupción este como es este y bueno y y y, y, y se sospecha que lo que llegaron para ser para para producir el gran cambio sigue sigue todo igual, nada ha cambiado no así que pero mira este que la economía libre es una mentira o la regula el mercado o la regula el estado y los y los dueños de la economía y los dueños de los mercados cuando eh, toca un gobierno estatista, hace negocio con el estado cuando este, cuando to, toca un negocio este, este eh, que el estado desaparece hace el negocio por otro lado pero los ganadores siempre son los mismos claro sí, ya, por ya... Y, por supuesto, y lo y los perdedores siempre somos los mismos también Claro. ¿No? Eh, el tema es que, cuál es el riesgo de aquí en adelante si esto se implementa, eso sería la, lo, lo que también por ahí nos preguntamos, los que desconocemos cómo es el manejo de las vacunaciones en todo el país, porque también este, hay que pensar que esto puede traernos este, complicaciones a la sociedad, si es que desde el campo tienen este problema. No, no, mira, a ver, este, la sociedad nos va a traer complicaciones, esto va a ser porque, este, cómo es, a ver a ver este, una un hermana tose no conoce no se faena claro. este y si se faena es carne cocina que se mata el virus no no no riesgo, no la, la la sociedad no corre el el, el la ganadería conocer el riesgo la, la, o sea y todo lo que es el mercado el el, el negocio de eh de ganas y ganados no este indudablemente como es que te aparece un poco de astosa, perder todos los mercados de ganados claro. no le porta más, no aporta no más nada este pero Tampoco quiero ser fatalista, yo creo que es un riesgo de proceso. O sea, a ver, Argentina es un país libre de astosa con vacunación. Se está peleando el estatus sanitario para hacer que sea libre de astosa sin vacunación. Se está peleando entre los internacionales, yo creo que no estamos muy lejos de eso. Entonces, correr este riesgo es este, como es que automáticamente no se va a poder controlar y fiscalizar que se vacune el 100% del rodeo. Hoy ya, con los entes sanitarios como responsables, este, se hace, es dificultoso comprobar que se vacune el 100% del rodeo. Siempre hay una vaca que se esconde otra caldera. Este, pero, el, y, y si te podemos imaginar, si lo dejamos a libre disposición que cualquier veterinario privado a cualquier productor que el productor pueda elegir, y, este, va a ser más dificultoso, claro. sin duda. No, no eh... garantice... No lo garantizamos y, bueno, y ponemos en riesgo este proceso de que se sido todas las gestiones para lograr el libre gastroces sin vacunación, este, un, es un juego de la boca, digamos. ¿no? Claro. Eh, y, y yo preguntaba hace un ratito dónde está el negocio, y bueno, desde el momento que Martín Arduain, que es diputado nacional por el PRO, pero es casi violeta, y es pampeano y es también productor rural, un poco festejó todo esto a través de Twitter, diciendo a partir del 1 de enero de 2027, es el año que viene, los productores podrán elegir libremente al veterinario privado acreditado ante el Senasa para vacunar. Y acá viene la pregunta, eh, más allá de que hay que esperar hasta el año que viene, ¿ya hay veterinarios que están vacunando contra la aftosa? Bueno. A ver, en primer lugar, que Martín Adoy también festeja su cumpleaños, yo tampoco voy, no voy a la fiesta. Así, cada cual, el dueño festeja lo que quiera, ¿no? Este, este, sí, sin, sin duda que ella es totalmente violeta. Este, pero, el, a ver, sí, los, los veterinarios tienen que estar acreditados. Cada, cada ente o cada fundación pone su veterinario acreditado para vacunar, ¿no? Uh -huh. este y, y y vacuna y bueno y este y sí acá no dudo después depende de cada gente nosotros como hacemos la fundación Manaco este yo voy saco turno para vacunar le digo che mandámelo a fulano porque mi veterinario es confianza pero donde los 15, 20 veterinarios que están laburando ahí adentro y bueno va fulano va mengano no uh -huh. pero este yo no sé en, este, no no no no es este, es imposible fiscalizar cuando cualquiera hace lo que quiere este, es imposible fiscalizarlo Claro. Y, y en el campo, digo, eh, qué sé yo, porque recién contabas vos también que dentro de las organizaciones del campo hay algunas que están de acuerdo y otras que no, pero, eh, digamos, ¿hay una idea generalizada de que esto puede perjudicarlos? mira no hay de todos, no hay de todos. Yo creo que este, el productor costó muchísimo para, eh, culturalmente para que el productor eh, viera tranquilo a, a los entes y a los veterinarios que lo contrataba él para que lo vacunara el rodeo. O sea, esto que lo logra es todo vuelta para atrás. Y hay, gente, y hay gente que lo festejará, pero yo creo que hay un consenso generalizado como para... El productor está muy cómodo con los entes, ¿no es cierto? Por supuesto que putea que uno es más caro que otro más barato, que nota este, que, no, que no puede ser que, que casi por medio de una vacuna sea más cara que la otra. Este, por eso hay muchas cosas para mejorar, ¿no es cierto? Pero este, yo, yo ordenaría que sea libre de disposición la compra de la vacuna que cada cual compra la vacuna donde quiera lo que se respete es la cadena de frío este este pero este como está haciendo ahora muchas fundaciones nosotros como hacer este el productor es libre de comprar la vacuna donde quiera pero la cadena de frío la garantiza la fundación no entonces tiene tiene muchos demores técnicos que este, yo me pregunto si por ahí hay un veterinario en un campo grande donde este donde es empleado exclusivo eh, empleado exclusivo de esa empresa y viene, y viene y dice no mira este hasta el mes que viene nos vacunamos porque tengo mucho, mucho problema, tengo personal dedicado a otra cosa así que no acá no se vacuna y listo, ese veterinario así de te pongo en riesgo mi pongo riesgo mi laburo por la este, por la parte grande <ríe> o este y participativa y democrática o, o me hago el distraído, claro son ríos que se son ríos que se corren, no digo que va a pasar, son riesgos que se corren Bien. Y si lo podemos evitar mejor. Bien, eh no solamente Martín Ardouin festejó un poco todo esto, sino que eh también hay apoyos de, por ejemplo, la Asociación Agrícola Ganadera de la Pampa, que dijo que esto es un primer paso en la dirección correcta. Qué mirada sí, tan Me bueno, pero, pero bueno, pero ahora es, eso pertenece a Nacarrápica y Carba y Carvá salió este con un comunicado muy duro en contra de esta medida. Así que parte de Nacarrápica, pues no no no puedo opinar. Claro, eh... Pero más allá de la interna este, hay un posicionamiento. O sea, creen por lo claro. menos desde la, desde la Asociación Agrícola que esto oye, oye, va en el se, camino se correcto. Se, se, se apoderaron demasiado para quedar, para pintarse, para quedar bien con los violetas, que resulta que después la, la, este, la, la, la, la entidad a la, a la cual pertenecen, como es, el de, se paró de mano. ¿Sí ¿Qué crees, te digo? O sea, eh, o sea, se tiraron antes a la pileta, digamos. Claro, y le encontraron vacía pero bueno, este como es este pero eso eso es, no no no puedo meter en las internas de las otras entidades, lo que sí como es que Carvap fue la primera en, en, en posición pues, no, mucho más duro con esta medida, claro eh ¿No? y, y también y, y, y también y también entonces nace también por la interna de este de Carvac, de la crack con la sociedad rural argentina no problema pero eso o sea, es un, un tema más eh más engorroso y más y más de más de, chimerío de, de Más de chimerío de asado veterinaria que otra cosa. No sé. <risa> o sea, si se sientan a comer un asado, esa sería la charla. Sí, miren que en la sobremesa de los asados sale todo el, todo el chimerío, más o menos como este, los comentarios de peluquería, pero este, vamos, vamos a ser más serios. Claro, ¿y, y crees que también esto tiene que ver con algún anuncio de, este, de campaña política? Digo, porque todo lo que pasa en este 2026... Eh, se va a repercutir en el año que viene que es un año electoral no, ¿crees ver, que esto ver, va toda por toda ahí medida, o no? toda medida que toma un gobierno tiene, uno, tiene una mira electoral tiene, aunque sea de, por segundo grado tiene una medida electoral obviamente eh, son animales políticos este, como esto, piensan en las elecciones pero también son políticos y también hacen política lo que pasa es que se le puede cometer un boom ¿no? Claro. pero este, indudablemente que tiene una connotación política Y, y hasta hace unos años atrás este, eh, se venía manejando distinto, o por lo menos como hasta ahora. Digo, estoy pensando en era, años eh, eh, de Alberto tema, Fernández, el, de Macri, de, el, de Cristina. El, el, el tema, el tema la historia era, era anárquico, lo manejaba el Nasa, cada cual vacunaba cuando quería y era un desastre porque no podía controlar. En el gobierno del héroe nacional, según mi ley, en el gobierno del héroe nacional, según mi ley, en el gobierno de Menem, no... Con el Consejo Felipe Solá se crea en el año 91 y 92, se crean las, este, los entes, eh, las fundaciones, y recae la responsabilidad entre, entre los productores organizados, el control y erradicación de las fieras cosas. Y de ahí funcionó perfectamente bien, o, o bastante bien, este, con algunos bemoles, por supuesto, hasta ahora. Más allá de los gobiernos de turno. Este, y ahora, este, ahora con el, el boom de la desregulación, van a con esta nueva medida. Claro. Agarra eh... de los pelos. Claro, es eh, una desregulación que eh, debería tener alguna regulación dentro de esa desregulación, digo, eh, eh, digo para entender eh, también... Eh, pero pero, pero es, es el problema que tenemos todos, nos vamos de un extremo a la otra, claro. nunca, nunca caminamos por el medio, por supuesto, por supuesto que hay que regular, por supuesto que hay que modernizarlo, por supuesto que hay que actualizarlo, por supuesto que no puede, no, es, es inviable como es que es casi por medio de un departamento a otro, eh, los precios varían un 20 o 30%, Este, por supuesto que tiene que haber un ordenamiento pero no este pero si no entramos que sí, pero si lo que no sirve lo tiramos este como decir sí, cualquier, cualquier estúpido gobierna lo que no sirve que lo que no lo que, lo que no funciona no hay que tirarlo sino que, que hacerlo funcionar no, viste, en, en, en los 90 ah claro la, la empresa pública no funcionaba privatizaron todo además que además que se las van no, cualquier estúpido este El eh, gobierno, eh, a ver, un, eh, estamos hablando de cuestiones agropecuarias, un empresario grande, los pequeños no tenemos el problema, un empresario grande va al campo, como el campo no le funciona, ¿qué hace? ¿Vende el campo o echa al encargado? Echa al encargado. Claro. Bueno, eh, entonces cierran el campo, así cualquiera, así cualquiera. Uh -huh. eh, ¿Hay algún acercamiento para sentarse con este gobierno a discutir esto o está medio lejos? Mira, este, como es, este, es muy difícil porque eh, convocó a las entidades para anunciar la que estaba la medida, ¿no es cierto? Este, mañana hay una coprosa provincial, así que bueno, ahí, ahí calculo que de la Pampa te, te, trataremos de sacar una, una posición mucho lo más solicitada posible. Uh -huh. Y esa posición va en camino a lo que nos venís comentando. No tengo el acta escrita porque se escribe en la mañana el acta. Está bien, pero no, por lo menos después, va a ser después, en rechazo a esto. Yo, yo te puedo decir cuál es la posición de Federación Agraria, pero no puedo decir cómo, cuál ser el resultado final. Bueno, van, van a tener que hacer un caminito ahí, trabajar un y poquito. Bueno, y bueno, pero sí, sí, pero obvia, obviamente yo creo que este, si vemos, si, si crees que te doy un anticipo y las posiciones de, entre la entidad agropecuaria están, no son unánimes. Bien, perfecto. Después bueno. La, la posición del gobierno provincial y de los otros entes y demás, este, eh, veremos. Mañana hay una no, reunión no de la coprosa. Bien. Eh, donde Lo que fue unánime, y te cambio un poquito de tema, fue el apoyo a Martín Berongaray. No sé si este, bueno, seguiste todo este, todo este acto y la presentación como, como presidente de, del radicalismo. Nosotros creemos que fue un acto de campaña. Desde el radicalismo dicen que todavía no, que todavía es, es temprano. Eh, ¿qué, ¿Qué mirada tenés de todo lo que pasó? no mira sí su asumió una la entidad provincial a ver yo soy un simple afiliado hoy de regalismo. pero este es? pero se llegó la conducción provincial se llegó por una lista de consenso o sea que fue lista única y bueno se hizo un acto la de, de, de la que asumió la mesa ¿no es cierto? donde bueno vino entidad nacional y demás fue un acto partidario de lo cual este y que y que y que Berongaray tiene aspiraciones este políticas este es público y notorio, así que no, no, no hay nada, no hay mucho más que eso. Uh -huh. Y ahí Verongaray dijo un poco, este, también posicionándose, solo no nos alcanza para llegar al 2027, dejando un poquito la puerta abierta a un frente electoral, nosotros decimos que es un frente antiperonista, que donde pueden estar cualquiera dentro, entre ellos la libertad avanza, que lo que dicen es, eh, si no encabezamos nosotros, este frente no se hace. ¿Qué, qué opinión tenés? Yo creo que no hay que hacer frente. Raúl Alfonsín en los 90 dijo... Yo no cuando estaba en todo el, el furor eh, liberal como ahora. Decía, yo no creo que el, el pueblo argentino se haya deschizado. A lo sumo estará confundido. pero si así lo fuese, la Unión Cívica Radical está preparada para perder muchas elecciones... ...pero jamás hacerse conservadora. O sea que, este, ahí, creo que te respondí con eso. No podemos jamás, no tenemos nada que ver ideológicamente ni metodológicamente con la libertad avanza, yo respeto, respeto quien respeto el respeto a quien piense así pero este nosotros no tenemos nada que ver, ahí. imaginás una una boina blanca violeta no hay de todo, no hay de todo pero este como es y si se conforma ese frente que no cuente conmigo por supuesto ¿Y también dentro del radicalismo están estas posiciones así como la tuya de decir no tenemos nada que ver con la libertad avanza y tenemos que ir con lo nuestro? Por supuesto que hay posiciones encontradas. El radicalismo siempre se calizó porque es un partido democrático horizontal. no eh, Después se surgió en todos estos debates. En un partido verticalista, como es el justicialismo, es decir muchachos vamos para allá y van todos para allá, listo. Si pasan una interna, algo así, pero punto. Porque está el patrón de estancia que manda como el radicalismo este tiene conductores pero no, tiene, no es este es horizontal se originan todos estos debates claro eh, ¿te imaginás una un este una negociación entre Verongaray y Rabier, que serían los dos referentes del radicalismo y la libertad avanza por el frente o crees que eso no se tiene, no tiene que pasar? ya perdí, ya perdí la capacidad de sorpresa <risa> pero bueno este Si se sientan a charlar, serán responsables de eso de los resultados, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Eh, eh, Ulises, gracias por... La emoción es clara. El radicalismo tiene nada que hacer con la libertad de avance. Clarísimo. Es, son dos fuerzas políticas con pensamientos diferentes. Bien. Pero con una idea de gobernar la provincia. Sí, por supuesto. Por supuesto. Claro. Entonces, eh, ¿debería ir solo el radicalismo según tu mirada? No sé, que se falta mucho todavía. Bien. Pero ah. no, no, no, no, que, que, que, a ver, este, hay que hacer un frente, pero con lo que pensamos parecido. Ajá. No con los antagónicos. ¿Y ahí a quién meterías? Bueno, se han hecho, eh, tenemos, tenemos muchos años de experiencia en la Pampa con esto, ¿no? Con gente que piensa parecido. Bien, ¿y ahí meterías también peronistas? ¿Eh? ¿Meterías algún peronista, digo, que piense más o menos igual que los radicales? sí sí yo no soy tan gorila claro este, si, si están dispuestos a, a a salir de la estructura del PJ y que haga un gran frente ¿por qué no bien eh, no puede, a ver si te pones si te pones si de acuerdo con 10 puntos básicos para el de gobernabilidad sí va a ser un frente lutar para para presentar lista a ver cómo repartir los disputees los no, obviamente que no sirve, claro, perfecto eh Ulises gracias por tu tiempo con Kermes un gustazo hasta la próxima Ulises Forte, que es de Federación Agraria Argentina, lo convocamos para hablar un poco de toda la desregulación de la vacunación de, contra la aftosa, eh, tiene su posicionamiento, todavía no hay este, una idea generalizada dentro del sector del campo para rechazar esta idea del gobierno nacional, Sabemos que desde la agrícola ganadera están de acuerdo porque lo plantearon así y también Martín Arduain, el diputado del PRO, se pronunció a favor de esta idea. Desde otros sectores dicen, por ahora no, no se quiso meter en la interna de Carvap tampoco. Y esta cuestión que tiene que ver con el radicalismo puro. No tenemos nada que ver con la libertad avanza, dijo Ulises Forte. Son las 8 y 53 minutos.